La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes 18 de octubre. Hemos comenzado la semana con cielos algo despejados... ...tras los chaparrones que re se registraron ayer por la tarde en Elche. Ya nos contará nuestro hombre del tiempo, Vicente Borronado... ...si las lluvias volverán a aparecer con cierta intensidad en los próximos días. De momento esta semana que hemos dejado atrás se ha cerrado con un balance positivo en la fireta del Camp Delch de que se celebró este fin de semana y de la que hablaremos con algunos de sus protagonistas en unos minutos. También se recuperó la gala de las bodas de oro en el centro de congresos. El ayuntamiento rindió homenaje a 26 matrimonios por sus 50 años de pareja. Y la Policía Nacional ha detenido a un grupo organizado de ladrones dedicados a robar en el aeropuerto, principalmente a extranjeros y en la zona de los aparcamientos de llegada. Además, el alcalde, tras reunirse con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, se ha comprometido a recuperar esos presupuestos participativos con más inversión, ha dicho, para los proyectos propuestos y ha asegurado que es el momento de recuperar la presencialidad en las juntas vecinales y de los consejos municipales para reactivar así la participación ciudadana en la gestión municipal. Escuchamos al alcalde. Ahora, tras la pandemia, recuperamos la implicación del tejido asociativo vecinal en los presupuestos y además tenemos el propósito de reformularlos con la finalidad fundamental de simplificar su gestión, dar más agilidad y al mismo tiempo conseguir la implicación tanto de los colectivos como de los ciudadanos no asociados, una mayor participación e implicación y al mismo tiempo pretendemos que los proyectos que están vinculados a los presupuestos participativos sean de una escala mayor, de mayor envergadura y por lo tanto más reconocibles en los barrios y pedanías como lo que son, el producto de un proceso de Participación Ciudadana. Además, hemos acordado con la Federación también reactivar la participación presencial tras una etapa en la que la participación se ha canalizado a través de medios telemáticos como consecuencia lógica derivada de la pandemia. Es el momento, con cautelas, pero es el momento de volver a convocar presencialmente tanto las juntas del CAMDELS como los consejos municipales con el fin de potenciar y reactivar la implicación ciudadana en la gestión municipal, una circunstancia que este gobierno considera muy positiva. Pues mientras tanto eh, se recuperan esos presupuestos participativos. Esta semana comienza sin resolverse... La crisis energética, el precio de la luz sigue disparándose y ya hay sectores productivos que se han sumado a las protestas de los consumidores. La Asociación de Hostelería de Elche ha convocado apagones a las 12 del mediodía porque el coste energético está resultando ya un grave problema para las empresas. Mientras que la industria del calzado se prepara esta semana para Futur Moda, la Feria Internacional de los Componentes para el Calzado que abre sus puertas esta misma semana en NIFA. Hoy la patronal dará a conocer los detalles de esta importante cita ferial en rueda de prensa. Y también hoy la semana comienza con los trabajos eh, para colocar el mosaico de Marco retirado de la plaza de Baixi. ...ante la puerta de Santa María, un mosaico que hace referencia al misterio del... ...estaremos pendientes de todas estas noticias que se las contaremos en nuestra ronda... ...sobre las 10 y 20 aproximadamente y también sobre las previsiones informativas... ...en esta jornada de lunes 18 de octubre... ...y hay más asuntos que abordaremos en La Glorieta porque hoy a las 10 de la mañana... ...vamos a retomar esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González... ...para analizar la derrota del Elche... ...ayer contra el rayo. ...además a las nueve y media... ...entrevistaremos a los dos agentes de la policía local... ...que fueron premiados el pasado 6 de octubre en Madrid... ...por su investigación... ...para detener al responsable de la muerte del mastín Ragnar... ...un caso que por su crueldad... ...conmocionó a la opinión pública... ...y además sobre las diez y media... ...conoceremos más detalles de la denuncia... ...realizada por la Asociación Ecologista ASA... ...con motivo de unas obras realizadas... ...en el paraje de Carrizales... Este es el contenido del programa, les invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 101.4 de esta emisora. Ustedes están escuchando Teleelch Radio Marca, un programa que además de las entrevistas, noticias y tertulias, hacemos siempre hueco para la música y hoy volvemos a escoger al rey de corazones para iniciar el día con el bis.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 Shall I stay, would it be a sin If I kept falling in love with you A river flows surely to the sea, darling. So it goes. Some things are meant to be. Take my hand. take my whole life too.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Son las 9 y 10 minutos de la mañana y volvemos a escuchar otra canción, la de Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Abrazador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo andar. Invencible de moral Que difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás Nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mar. Dejo sangre en el papel Escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo tu me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma y cada vez soy un girón de piel, soy un corazón tendido al sol. Ik un pobre diablo, ik dos twee cosas, nada más, Ik weet niet no ik moet también sé ik fidelidad, sé weet son wat ik moet sé bien ik están. Nunca pida nada y siempre da Te escucho en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo tú me haces vivir. Me haces escribir dejando el rastro de mi alma en cada verso, es un girond de piel, soy un corazón tendido al sol, soy un corazón tendido al sol. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso 14 minutos pasan de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. La fileta del Camp Delch superó, saben ustedes que estuvo este fin de semana en el paseo de la estación, superó los 21.000 asistentes, lo que ha puesto de manifiesto ese gran interés que tiene la ciudad por conocer todo lo que las pedanías nos ofrecen, alimentos, cultura, tradiciones, e historia. Tras el parón por la pandemia, el Ayuntamiento ha vuelto a apostar por este certamen en el que las asociaciones y colectivos agrarios se han volcado. 24 entidades han participado mostrando en sus stands el día a día del medio rural y licitano. Se han llevado a cabo talleres, exposiciones, exhibiciones y concurso, entre otras muchas actividades. Para hablar de esas actividades y de la cegueta, contamos con Santiago Pascual secretario de la Unión de y Ramaders Delche de Muy buenos días Santiago Muy buenos días Rosmar y a todos los oyentes Bueno, enhorabuena a todos los que habéis participado y habéis hecho posible esta Fireta del Candelche eh, Bueno, yo creo que... Se retomó con, muchas, la, con sí. buenas perspectivas pero los 21.000 asistentes el resultado, ¿cuál ha sido para vosotros? Yo creo, yo creo que ese es el, el, el, el dato más importante no Yo creo que la enhorabuena es A todos los ilicitanos e ilicitanas que esperaban con ansiedad, con, con ganas, eh, con, con ilusión, eh, la, la fileta, como cada año antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues eh, esta, esta edición de la fileta pues, ha sido una edición de transición, hay que entenderlo así. Eh, tuvimos poco tiempo y poco presupuesto. Eh, realmente la pandemia pues había dejado toda la sociedad ¿no? debilitada uh -huh. y preocupada, aunque ya estamos recuperando el tono normal en muchos de los sectores, pero bueno, todavía falta recuperación. Uh -huh. eh, yo creo que podemos hablar de un éxito, Rosmari, podemos hablar de verdad de un éxito porque esperábamos eh, todavía resultados un poco de menor calado. Y sin embargo, y vuelvo a insistir, la, la población ilicitana, los, los, los, las familias, los niños… Eh, pasaban con ilusión por todos los expositores para ver las actividades eh, artísticas, las actividades eh, agrarias, las actividades eh, y todo lo que tenemos, teníamos que mostrar y los productos tradicionales del Days... que la verdad es que bueno en, entre la artesanía y la agricultura pues es algo verdaderamente rico no y eso eh, se manifiesta precisamente pues eh, al ver la ilusión las ganas eh, eh, ...la alegría con la que participaban todos los visitantes... ...hay que decir que la lluvia, bueno, pues deslució un poquito al final... ...pero yo creo que los objetivos eh, se habían más que superado porque... ...bueno, eh, ustedes lo, la, los agricultores, eh, esa lluvia fue algo... Eh, ...supongo que, que estaba también en el guión, porque se, sí. pas se han pasado el año pidiendo agua... Claro, claro. Eh, porque el recorte en el trasvase Tajo <coughs> Segura va a ser muy, muy, está siendo muy serio. Ustedes, eso, los problemas del cambio, lo han notado ustedes, la, las familias, las personas que se acercaban a los stands, ¿qué les decía? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuáles eran los bueno, comentarios principales? El, el mensaje principal de, de, las, de los, las familias de agricultores y agricultoras que se acercaban. ...a los diferentes expositores... ...y en el caso al nuestro del de la Unión de Llabra ...pues eh, lo que manifestaban es... Eh, ...la ilusión y las ganas... ...con las que se han reemprendido... ...todas las actividades... ...y eh, la esperanza de que... ...la nueva política agraria común... ...tenga un efecto revulsivo... ...sobre la agricultura... ...respecto del agua Rosmari... ...de momento, de momento... Mmm, ...pues falta, falta agua... ...pero... ...no mucha, gracias a Dios... ...el, el caso es que los agricultores se van plegando a sembrar, a plantar, a, a regar las hectáreas que tienen más necesidad y, bueno, pues ya sabes que hemos comentado en otros programas que el campo de Elche tiene un 25, un 30% de las hectáreas eh, en alguna partida rural, hasta el 40% de las hectáreas sin, sin cultivar precisamente por la falta de agua. Pero todo esto, eh, en principio, se va a solucionar porque hay un proyecto importantísimo para riegos de levante que le va a dotar de una capacidad de riego muy, muy importante, muy segura y muy estable. Entonces, eh, estamos la hablando de… Que está hablando de la planta desaladora? Claro, estoy hablando de la planta desalobradora, porque uh -huh. eh, no es una desalación al uso, no, no, no transformamos… Agua del mar con 28 o 30 grados de sal eh, en agua regable con, con dos sí, máximo. ...sino que hablamos, hablamos de un agua que tiene. El agua 15, del Segura, eh, eh, mejorarla. Claro el, el claro, el agua del Segura y el agua de, del subsuelo, ¿no? De, uh -huh. de muchos pozos. Entonces, ese agua que tiene, pues eso, un 15 o un 16%, pasarlo al 2% es mucho más económico, mucho más posible y, desde luego, mucho más rentable. ...que desalar el agua del mar... ...y lo más importante es que al parecer... ...el proyecto será un proyecto de futuro importante... ...de futuro de verdad... ...porque junto a la planta desalobradora... Uh -huh. ...va una planta solar de mucha, mucha envergadura... ...lo que uh -huh. significa pues que... ...con la cantidad de días sol que tenemos en Elche... Uh -huh. ...podemos tener garantizada ese agua de riego... ...que podría ser perfectamente el 40, el 50% de las necesidades... Pero Nada. ese proyecto cual, pero ese proyecto se había adjudicado, mmm, a, a, mmm, la empresa creo que presentó quiebra con lo que ha habido que rescatar la adjudicación, ¿cómo está ese proyecto? Porque habría que preguntárselo a Javier Berenguer, pero ya que está usted hablando del proyecto, ¿qué le han dicho desde Riegos de Levante? Bueno, nosotros el mensaje que tenemos es que está licitado nuevamente y de que está en marcha, o sea, ahora mismo el proyecto Ha, pasado todas, ha superado todos los inconvenientes posibles y ahora mismo está en los procedimientos normales que ya se ha licitado y van a empezar pues, las obras en breve. Vale. La cuestión es que además tienen una fecha límite que Javier me comentó y que yo prefiero que sea él quien la comunique uh -huh. porque eso pues, siempre tiene un cierto riesgo, quiere decir que puede ajustarse a la realidad más o menos, pero según palabras del presidente Ríos de Levante, estamos a muy poquitos años vista de esa solución. Claro, esa solución es una solución parcial, pero es muy importante. Yeah, no, y luego no. tenemos que el trasvase es irrenunciable. Uh -huh. Vamos a ver si con la nueva, las nuevas normas de explotación, uh -huh. eh, al final de de campañas completas como la próxima campaña, vamos, desde, desde septiembre, sí, en la Pero que estamos, Santiago, ¿vale? no, no, no quería hablar contigo del trasvase Tajo Segura, porque vale, esto vaya, daría vaya, para bien. otro programa, sino precisamente <ríe> de la sireta del Candel, que hemos dicho los 21.000 asistentes, estáis muy contentos porque la gente se ha volcado con vosotros, eh, pero claro. cuéntame las actividades, porque además bueno, de y exposiciones, sí, sí. ¿qué exhibiciones fueron Las más destacadas y qué concursos, bueno, qué las novedades, más destacadas, las hubo. Rosmari, eh, tengo que hablar del acto de pelado de Granada tradicional que realiza eh, la organización Asaja y que fue un éxito de participación y de, y, de, y de expectativas. Y luego, el domingo, nosotros tuvimos la elección de la Granada Ideal, eh, se presentaron 21 ejemplares de Granada mollard delche de extraordinarias, preciosas, a cada una más bonita. El jurado, eh, que estuvo compuesto por dos mujeres y dos hombres, eh, lo, tuvo muy, lo tuvimos muy difícil para, para elegir la Granada Ideal, pero al final, bueno, pues eh, llegamos a un acuerdo, fuimos eh, derivando, fuimos eh, apartando las que no reunían todas las uh -huh. condiciones que a los cuatro miembros del jurado nos parecía y al final pues quedaron tres eh, granadas y sobre, y sobre esas tres hicimos la elección por ya. votación y, qué agricultor y entonces, es el bueno, que agricultor entonces bueno pues la verdad es que el premio va a ser Granada bueno pues Vicente Agullo el hombre eh, el año hace dos años también ganó el concurso con la granada que presentó es un agricultor mayor pero es un hombre con muchísima ilusión con plantaciones nuevas y eh, Santiago, también, tam eh, Vicente Agullo cómo eh, cómo la cultiva cómo consigue conseguir eh, la mejor granada porque qué tiene bueno, que tener él, él la tiene... mejor granada tiene que ser grande roja cómo cómo es la mejor vamos la mejor a ver la, mejor, la la la granada ideal ...Mollar de Elche es una granada que tiene un tamaño medio... ...no es una granada excesivamente grande, aunque las tenemos... ...tenemos granadas de dos ejemplares kilo, de 500 gramos... ...pero el ejemplar yo creo que ideal está entre 300-350 gramos... ...por, por cada, por cada uh -huh. ejemplar, por cada granada... ...luego tiene que tener la piel tersa... ...la coloración está entre rojo-amarillo el amarillo ámbar que caracteriza a la granada Mollardelche y el rojo que tiene que estar siempre mezclado no no no dominar una parte de la granada y luego que tenga la corona perfectamente definida y que la imagen del fruto sea una una imagen lozana, atractiva y lo más importante de todo rosemary es que el consumidor vea en esa imagen realmente eh, asocie a una Comarca y a una producción que tenemos en Elche, que es tradicionalísima, claro. ancestral, más de 200 años, cultivando esos mismos granados o esas mismas variedades que claro. forman la mollar de Elche. La imagen es importante y Vicente Agullo, eh, ¿dónde la mejor granada de qué, de qué pedal ha salido? En la olla, en la olla, uh -huh. en la olla, sí. La olla. Bien, pues eh, esto es en cuanto al concurso de granadas, pero hubo exhibiciones también de palmeras. ¿Los animales, ustedes, eh, estuvieron un poco bueno, decepcionados que no dejara el Ayuntamiento sí, la participación cierto, de animales? Es cierto, Rosmari, que desde la Unión de Llorados y en la Mader, lógicamente, anhelamos que la fileta tenga tanto producciones, eh, materiales, tractores, maquinaria, como eh, el elemento ganadero, porque hay una muestra importantísima de ganadería en el campo del Che que puede ser de verdad muy, muy, muy característica y muy singular. Y esta cuestión es la que nosotros, como te he dicho, anhelamos. Sabemos que hay muchas dificultades y que eh, desde la Concejalía de Agricultura, eh, el concejal Felipe... Eh, Mm, Felipe Sánchez Felipe Sánchez, uh -huh. pues eh, el hombre tiene que lidiar con las, las partes más negativas porque hay un sector animalista que pretende eh, imponer sus criterios de que no haya eh, animales encerrados en jaulas eh, mostrados al público porque pa para ellos es algo antinatural nosotros estamos dispuestos a llegar al consenso con los animalistas para eh, que la exposición de animales sea verdaderamente digna, pero también eh, que también, eh, todos los niños y niñas y, y todos los ilicitanos puedan ver eh, las gallinas de Elche, que las hay. hay, hay una clase de gallinas ponedoras que son eh, ilicitanas, eh, los pavos, pavos reales, pero también el pavo negro, el pavo de Navidad, los pavos blancos que se crían enormes, eh, palomas... Eh, animales de compañía, sí. las vacas eh, que tenemos una producción importante en el campo del Che sí, tanto de leche Santiago, como de... Sí, Por lo que dices, oh. estáis intentando llegar a un consenso oh. con oh. las protectoras y asociaciones animalistas para vamos que a, en, no, renunciáis, no renunciáis a que no, en las no, ediciones pueda estar representada nosotros, la ganadería oh. Pero Nosotros Santiago, no renunciamos oh. eh, Es que hay más cosas eh, Como novedad este año la asociación de productores de dátiles eh, ¿Qué ha llevado a la fireta? Bueno, la asociación de productores de dátiles ha llevado eh, una exposición con documentación explicativa de las bondades que tienen los dátiles para la salud y entonces eso nosotros lo, lo vemos muy bien, nos pareció uh -huh. muy digno. Eh, había dos expo había dos expositores que vendían dátiles, dos dos eh, tanto la familia Serrano como otra familia que tenían eh, en el stand dátiles a la venta de muchísima muchísima calidad. Entonces, bueno, pues eh, nosotros vemos ahí Que hay un movimiento importante. Ya, y en cuanto a, a las actividades, también habéis tenido en, eh, el Encuentro Nacional de Bolillos y otras artesanías. ¿En qué consiste bueno. ese Encuentro Nacional? Bueno, yo de eso no te puedo contar mucho porque eso lo lleva son, Antonia es, yeah. es, es, es, es, su, es su tema mm -hmm. eh, yo, yo veo muy bien el, el, tanto el, el stand que montan todos los años las actividades que montan todos los años eh, las, las mujeres y hombres, ojo, ¿eh? porque claro. hay hombres que hacen bolillos y, y entonces pues eh, lo vemos eh, tremendamente positivo porque es una de, de las cuestiones también más tradicionales claro. no solamente en el campo del Che sino en toda la agricultura mediterránea porque bolillos también hay en, en, en gata de gorgos uh -huh. en teulada sí de hecho son en, 300 artesanos los que se reunieron y artesanos. claro claro claro y luego y luego pues bueno eh, hubo una exposición de árboles singulares uh -huh. eh, fotografías de árboles singulares impactante es el expositor que trabajaba que trabaja eh con toda la ilusión del mundo la madera de palmera uh -huh. y hace, hace sillas, mesas, eh, algo extraordinario de verdad con los troncos de palmera porque es una madera que siempre tenemos la idea de que es muy fibrosa y sin embargo este hombre consigue un, un acabado precioso y además bueno, asequible para, para, para los saber, que quieran sí. comprarlos o sea que Pero, eh, tam también hay calzado que utiliza sí. el, el tronco de palmera como elemento base, con lo cual también tenemos una, un aprovechamiento bueno, extraordinario. Es lo que iba a preguntarte, el arte nunca está exento, la fireta siempre tiene eh, la belleza no solo de sus productos o de las artesanías, de las tradiciones, sino también la Asociación de Bellas Artes ha participado realizando allí su propio concurso de pintura del Camp paisajes, los paisajes, sí, los paisajes lo tuvieron que ser espectaculares, ¿con qué paisajes te quedas? Bueno, yo lamento no haber visto todos, vale, pero sí me llamó la atención uno de los de los participantes que tomó la fileta como motivo ah. y entonces a mí me pareció especialmente entrañable, vale, porque bueno todos todos vemos con con muchísimo agrado los los, los cuadros tanto dibujos como pinturas en los que aparecen palmeras, en los que aparecen las casas tradicionales del Candels, los cultivos del Candels y su, y su imagen que es preciosa, es, es, algo, es un mosaico. El Che en toda su agricultura es un verdadero mosaico. Y, y que precisamente uno de los de los artistas que eh, se planteó eh, participar en ese en ese certamen eh, se, se tomara como motivo precisamente los eh, La exposición de la fileta, una imagen de la fileta, a mí me pareció realmente entrañable. Yo, de, de verdad, que me impactó. Pues, eh, Santiago, eh, la última pregunta. La consellera de Agricultura, Mireia Moya, estuvo en la inauguración. Sí. ¿Aprovechasteis sí. para.? ¿qué? ¿Qué le reclamasteis? ¿Qué reivindicasteis? Bueno, nosotros le, le pedimos que no se descuidara a la hora de reivindicar y de negociar en Madrid todo lo referente al agua. Eh, el agua es lo que más quebraderos de cabeza está le está trayendo en, esta, en este mandato, en, en, en, su, en su mandato como consellera, pero nosotros lo que le pedimos es eh, y le acompañamos, eh, pero le pedimos que no, que, no cejara, que no cejara en los momentos eh, importantes en las eh, negociaciones frente al ministerio eh, que gobierna Teresa Rivera. Y luego también pues que contemple las producciones del y la, y de y de la provincia de Alicante para que no quedemos discriminados respecto de las producciones valencianas que, bueno, que tradicionalmente siempre han salido un poquito más beneficiadas. Alicante, para Mireia Moyá, yo estoy completamente seguro de que no pasa desapercibida y de que no va a quedar relegada. Eso lo tengo clarísimo porque, claro, Mireia Moyá es de aquí. Si fuera de Castellón o fuera de Valencia, pues tendríamos un poquito más de dificultad. No mucho, pero un poquito más. Pero, pero siendo Mireia ilicitana, yo creo que, bueno, eh, estaría muy mal por su parte que, que discriminara cualquier producción del Camden. Pues Estoy completamente seguro de que lo apoya y, y, y hará todo lo posible. Pues esperemos eh, que sea así por el bien del Candelch. De Santiago Pascual, gracias por resumirnos lo que la cireta del Candelch de y los 23 o 24 expositores habéis mostrado durante este pasado fin de semana a la ciudad. Esa, ese arte, esa belleza y sobre todo esos alimentos que se cultivan en las pedanías de leche. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a vosotros por, por, por darnos esta oportunidad.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 El Bios 21 de octubre, séptimes jornadas de salud en el ámbito comunitario. Taules redones, conferencias y talleres sobre actuaciones en salud mental y emocional. Alimentación y ejercicio físico, medio ambiente, salud sexual y adicciones. Todo ello que afecta la nuestra salud. Si te interesa, inscríbete y presenciales en línea en elche.es barra Els Elche Conviu, servei de Dinamitación Comunitaria, Ayuntamiento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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 34 minutos, y antes de la siguiente entrevista, vamos a escuchar la música de este dúo de Marisa Monte y Jorge Dressler, Bento Sorda. Levanta onda que carrega o barco, que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saa, a de uiá. Ai tempers de andar contra o vento, quando o contratiempo começa a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. Que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar? O vento que é o movimento do ah. ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a Vamos alumbrar a vento, celebrar seu aliento purificador. Pampero terra tramontana, Alicia Santana, si Mistral. comistral, levante-me no ano e mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento. Als de andar contra dan quando encontra tijd começa a solar. Então o vento que é de wind opkomt, dan is de longe, quem sabe da fonte do vento tele -Elch, Radio Marca. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibolet. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90 360 euros con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuente Serrano 24 Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda canapé y colchón de 1,35 por 1,90 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.quivole.com.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 Son las 9 y 40 minutos de la mañana y antes de hablar de la labor policial para la protección de los animales en este municipio, vamos a escuchar a Garfunkel, pero sin Simon. Is it a kind of dream floating out of the tide following the river of death downstream? Oh is it a dream? There's a part along Radio Marca No esperes a que ocurra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 Son las 9 y 46 minutos de la mañana y lo hemos dicho, la labor policial para proteger a los animales en este municipio, pues por parte de la policía local, ha sido reconocida a nivel nacional. El pasado 6 de octubre los agentes Armando Sogor y Raúl Fernández recibieron en Madrid el premio, un premio de manos de la ministra de Derechos Sociales por su investigación en el caso Ragnar. Un mastín que fue encontrado en un estado lamentable y a pesar de los intentos por salvarle la vida, falleció. Este caso conmocionó a la opinión pública. Los agentes consiguieron detener al maltratador, una persona a la que el Ministerio Fiscal pide 14 años de cárcel lo que nos hace ver la gravedad de las acusaciones. Pues hoy queremos hablar precisamente de ese trabajo policial de la Policía Local y por eso tenemos a los dos agentes que protagonizaron esta investigación. Raúl Fernández, él es el responsable de la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de la Policía Local de Elche. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. Y le acompaña eh, la agente Armando Sogor. Muy buenos días, Armando. Buenos días. Antes que nada, felicidades por ese reconocimiento que supongo que el haberlo recibido para vosotros qué supone, eh, ya que Raúl es usted el responsable de la unidad, oficial de esta unidad, qué supone. Muchas gracias. Eh, bueno, para nosotros eh, supone, por, es de alguna manera es un reconocimiento al esfuerzo, al esfuerzo diario, un esfuerzo que a veces no se ve y que en el caso de, de Ragnar pues supuso un trabajo de, de ocho meses y un trabajo muy, muy arduo, muy lento, porque nos pilló además en, en época estival y demás. Y es un poco, bueno, es un poco la recompensa uh -huh. un poco a, nivel, a nivel oficial de, del trabajo que se hace día a día, ya no solo en nuestra unidad, sino, sino en la policía local de Elche en general. Eh, ¿Qué pasó con Ragnar? Eh, ¿Qué fue? ¿Una denuncia de los vecinos que decían que había eh, un, una parcela donde había perros y animales abandonados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el inicio de esa investigación? La, el caso Ragnar se, se divide en dos fases. La primera fase fue de cómo, cómo, o sea, quién encontró el animal, que fue Alberto de la asociación Binomio, una, una escuela de adiestramiento. Él se encuentra el animal y se pone en contacto con huellas salvadas con una asociación de animales con la que nosotros trabajamos pues, muy bastante, muy, muy a diario. Y nosotros es a través de redes sociales donde detectamos el caso y de oficio. Entendemos que es nuestra responsabilidad, además de personarnos el ayuntamiento como, como parte del procedimiento judicial, como policía, pues abrir una investigación y, y empezar todas las, todos los trámites para hablar con el autor de con el autor del, del supuesto caso de abandono animal. Tenemos que hablar de supuestos porque en estos momentos todavía no ha sido juzgado y condenado. Claro, eh, ahora es, mismo está judicializado. Está, está bajo investigación este asunto. Sí. La cuestión es que, eh, por lo que me ha dicho Raúl, Armando, eh, vosotros colaboráis con muchas asociaciones de protectoras de animales en el Che. ¿Hay conciencia de proteger a los animales? Sí, existe conciencia cada vez más Y sí que trabajamos con varias asociaciones, pero sí que es cierto que nos centramos en aquella que más nos facilita las cosas. Y en este caso, Huellas Salvadas es una asociación que cuando se hizo, caso, se hizo cargo de RANNA, se hicieron cargo también de todos los gastos veterinarios que necesitó el animal. Y claro, ese tipo de, de, de apoyo no, no lo puede dar cualquier asociación. También ah. es cierto que recibieron muchísimas, muchísimas ayudas económicas de muchos voluntarios a nivel nacional. Y, pues eso, nos apoyamos en, en lo más fuerte, digamos, porque nosotros a veces tenemos carencias en cuanto a qué hacer con aquellos animales que los encontramos. ¿Por qué no pudo sobrevivir <risa> Ragnar, este mastín? Mira, para que... ¿Tan mal estaba? Claro, para que los oyentes hagan una idea. Era un mastín, eh, su peso óptimo de ese perro debe estar en torno a 40-45 kilos. Ragnar, cuando lo encontraron, pesaba 11 kilos, no llegaba a 11 kilos. Eso es básicamente el cuerpo óseo del animal, eh, son los huesos. Además presentaba, que es la, la base de la denuncia, presentaba un tumor en, una, en uno de los ojos, que le había deshecho la cuenca del ojo, le había llegado hasta la oreja, bueno, claro, era muy escatológico, sí, y claro, el animal ya estaba en una situación muy lamentable, entonces, mira, para, para que te hagas una idea, en las primeras 48 horas, nada más inyectándole líquidos, uh -huh. engordó 7 kilos. Pobrecito. Eh, lo que pone también de manifiesto que lo que encontrasteis, donde lo encontrasteis, aquello tuvo que ser una finca de los horrores para los animales. Sí, nosotros, como te decía antes, la intervención se divide en dos fases, en la fase de detección del animal y la búsqueda de su autor, y después la inspección, cuando ya tenemos clara la, de dónde proviene el animal, porque él aparece al lado de un contenedor, yeah. no aparece en la finca. Luego de la hora de la inspección, mi compañero os puede hablar también. Eh, Una vez que detectamos el animal, y el, eh, uno, para nosotros fue clave que el veterinario que lo atendió no... Bueno, una, que el animal no podía llegar por sus propios medios allí porque era imposible, tuvieron que trasladarlo. Y dos, el veterinario nos, nos dijo que el, que el animal había estado en sus últimos días, sus últimos meses, en, una, en un ambiente, en un entorno equino, yeah. ganadero. Por las larvas que presentaba y, la, y las bacterias que presentaban el ojo. Entonces, pues nosotros establecemos unos filtros de búsqueda a través del programa policial... Y además creamos una alerta en redes sociales, una alerta de ayuda a través de compañeros de, de redes sociales, donde un poco decíamos si alguien conocía al animal, si alguien lo había visto, porque al final los ciudadanos tienen mucho más ojos que nosotros. Lógico. Y bueno, pues hubo varias, varias personas que nos echaron una mano. O sí, sea, la colaboración ciudadana fue, fue fundamental. Fue muy buena. Fue fundamental. Y la inspección eh, para Armando, cuando llegasteis al lugar y visteis que Ragnar no fue el único maltratado en esa, en esa finca. Bueno, maltratado no sabemos, pero... Bueno, desnutrido o abandonado. Nosotros en la finca es una finca que, sin dar muchos detalles, su actividad está relacionada con, con los animales, ¿vale? Con distintos tipos de, de animales. Entonces se realizó una inspección de los animales que se encontraban allí, que no, aparentemente no se encontraban mal. Y nos acompañó la veterinaria municipal. Se realizó una inspección en cuanto a documentación y estado sanitario de los animales. Eh, carecían en su mayoría de cualquier tipo de documentación y luego parte de la inspección que ya sabíamos dónde buscar porque hay testigos que habían trabajado en esa finca que nos pudieron señalar perfectamente dónde poder hacer excavaciones donde se habían enterrado animales y fue allí donde con los servicios municipales se hizo el, mu el movimiento de tierra necesario y de ahí salieron huesos de diferentes caballos y, y perros. ¿Cómo murieron? Lo desconocemos. Claro, todo esto está en proceso de investigación. Sí. La, ¿Esta unidad de urbanidad y medio ambiente, cómo funciona? ¿Tenéis eh, como prioridad la defensa de los animales? Bueno, nosotros la unidad de urbanidad y medio ambiente, UMA, eh, tiene dos vertientes, dijésemos, la, la, la vertiente medio ambiente y animales y la vertiente ato vandálico y brigada de grafitis, que la componemos nosotros también. Entonces, nosotros en función de las denuncias ciudadanas, eh, a través de las llamadas a la central, pasan por un departamento de análisis del de COP y es el departamento de análisis el que nos, el que nos facilita, dijésemos, el que nos da la, los tipos de servicio que hay y en función de si se trata de un acto vandálico o daño o si se trata de un, un tema de medio ambiente o animales, pues procedemos de una manera o de otra. Raúl, este caso, el caso Ragnar, ¿qué, qué ha supuesto? Para la ciudad. Mira, yo creo, hay que partir de la base de que Elche, nosotros por ejemplo, cuando hablamos de maltrato animal y abandono, estamos hablando de un 1 o un 2% de los casos de animales. O sea, no es un, por lo menos aquí en Elche no es un sitio donde haya un alto número de, de animales maltratados que tengamos conocimiento. Pero sí que es verdad que creemos que el caso de Ragnar sí que ha supuesto un antes y un después, no solo a la ciudadanía, sino también a las asociaciones de animales. Así no lo comunican ellos. Es como una ellos siempre nos dicen, bueno, pues por fin alguien ha llegado hasta el final. Parece como que al al principio het pues no se le toma la la importancia a lo mejor que merece o se trata como no se llegan, todas las actuaciones, no het hasta el final. Y we sí que we muy claro dat si we algo tenemos que llegar por lo menos hasta donde podamos. Eh más importante que hemos realizado. Y tanto porque, por lo que habéis explicado, es que encontrasteis a un mastín al lado de un contenedor totalmente desnutrido, falleció, pero no os quedasteis ahí. ¿Fue decisión vuestra el continuar en esta investigación? Sí, decisión nuestra con, siempre con, con sí, el, con el, el jefe de la jefatura. Eh, claro, lógico, pero siempre... vosotros eh, sí que os, os tocó sí, la no, fibra nosotros, sensible. Nosotros desde el momento que lo vimos sabíamos que teníamos que quedar con el presunto autor. Una cosa saber que... la historia de este perro. Exacto, teníamos que saber cómo había llegado allí y, y por qué, un poco. O sea, necesitamos saber. Y era una cosa que se retrasó mucho y por en medio, pues, salen otro tipo de servicios de graffiti, de daños que, que van saliendo, pero eso siempre estaba ahí. Y al final, pues, tuvo un final no feliz, porque si dices no. feliz es un, poco, no, es un luego... poco Es un poco raro, pero. Pero sí que fue justo para Exacto, este pobre animal. vimos justo, claro que es lo que nadie pedía, él no, no la puede pedir, pero vosotros sí eh, estáis muy sensibilizados con los animales. ¿Tenéis mascotas? Sí, <risa> tenemos mascotas. ¿Perros armando? Sí, perros, sí, no, armando perro, perro, sí. Un perro y perro tú también, ¿también, ¿también sí. ¿no? Que lo hicisteis también por vuestras mascotas, <risa> sí. ¿no? Eh, supongo que la protectora, las protectoras, las asociaciones, has dicho, es que has dicho un, un, un dato, que me ha sorprendido, porque ¿qué pasa cuando encontráis un animal maltratado? ¿Qué recursos hay en Elche para conseguir salvarles la vida? Porque eso la policía no lo puede hacer, puede investigar. Pero ¿quién, quién protege a las víctimas? ¿Qué, qué... Bueno, nosotros, por ejemplo, sí que es importante destacar que la Concejalía de Sanidad aquí en Elche forma parte de la red de bienestar animal de la comunidad valenciana. Y en cuanto a recursos, nosotros, por ejemplo, siempre que necesitamos algo Sí que es verdad, ya disponemos de veterinaria municipal, que hasta hace un año no había. Eso es muy importante porque al final es el informe técnico, dijésemos técnico-médico, el animal lo tiene que hacer ella. Ajá. Nosotros podemos creer, nos pasa con muchos ciudadanos, pueden creer que es un maltrato o un abandono y a lo mejor no lo es. La gente tiene que entender que el abandono, para que sea delito, tiene que tener, es, un, es un tipo de actuación o delito que tiene siempre que conllevar un resultado. El hecho de que un perro esté abandonado a lo mejor no es un delito, pero sí es una infracción administrativa muy grave. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Elche, tanto a nivel de infracción administrativa de procedimientos como a nivel de protección animal, sí que contamos con la ayuda y con la, siempre con el apoyo de la concejalía. Incluso en este caso, si hay que hacer pruebas de ADN, se hacen. O sea, es, una, es un tema que muy pocas policías, por ejemplo, lo pueden decir, pero es verdad que nosotros sí que contamos con ese apoyo. ¿Y desde cuándo? ¿La Concejalía de Sanidad se ha implicado en la labor policial para la protección de, de los animales que abandonados o maltratados? Nosotros que tengamos conocimiento, siempre ha existido una, un, bueno, siempre un convenio de colaboración con la protectora, que es cuando pues, te encuentras un animal o... Ya, y son ellos los que se encargan. Son ellos los que se encargan, incluso el veterinario de allí también te emite un informe con el estado del animal para a partir de ahí tú ya saber si las lesiones que presentas son como consecuencia de un atropello, por ejemplo, o como consecuencia de una paliza que le han dado al animal. Sí. como nos pasó hace poco con otro caso que está también judicializado, pero que tengamos conocimiento, desde la última legislatura sí que formamos parte de la red de bienestar animal. ¿Y los abandonos de, a, de animales o maltratos, dónde se dan? ¿En, ¿Hay zonas calientes en el municipio, es el campo de Elche, es la ciudad, eh, hay más colaboración ciudadana...? Bueno, nosotros no tenemos una zona, no, tenemos, no podemos decir que hay zonas. Sí Lo es peináis que, todo. Sí que es verdad que en el campo pues, hay más animales porque hay más, en el término rural, es más amplio. en los campos es más fácil que haya animales de guarda y demás. Y sí que nosotros siempre dentro de nuestro trabajo diario siempre está el acudir más a la zona uh -huh. rural, pero no, no podemos decir que, que hay más maltrato en una zona que en otra. Habéis recibido este premio por esta investigación del caso Ragnar que no tuvo un final feliz. Pero ¿hay algún caso eh, en los años que lleváis en la Unidad de Medio Ambiente y Urbanidad eh, que os haya satisfecho porque haya tenido un desenlace feliz? Bueno, ahora mismo, por ejemplo. Al margen de los reconocimientos que podáis sí, o no haber recibido. Ahora mismo, por ejemplo, otro caso de maltrato que fue bastante fue el caso Minerva, que sí que, bueno, pues el supuesto autor le dio una paliza a la perrica y le extrajo la cuenca del ojo y demás. y... Y en ese caso, por ejemplo, la perrica pues, no, no ha muerto, ha sobrevivido y a través de huellas salvadas se le ha dado una salida y la tiene una familia en adopción y pues, por lo menos está en un entorno como mínimo seguro. y ¿Qué características tiene el maltratador, Armando? Eh, ¿Suelen ser hombres, mujeres? ¿Suelen ser con trastornos mentales? Mira, hacer hincapié hace primero que <coughs> el maltrato Cuando hablamos de maltrato animal, estamos hablando de maltratarlo de obra, darle una paliza y demás. Eso, como, como apunta el oficial, no es algo habitual que, con lo que nos encontremos. Nos encontramos más bien con ese tipo de abandono por omisión. No le, no le doy los alimentos suficientes, no le doy un entorno apropiado, no le doy la atención sanitaria que necesita. Eso es lo más habitual. Nos lo encontramos mucho también en el campo porque la sociedad está evolucionando, pero hay que entender que los perros, como animal de compañía, como lo estamos conociendo hoy en día, No siempre ha sido así. En la zona de campo un perro es algo útil porque está en la finca, porque me hace el servicio de guarda y hay gente que entiende que con darle alimentos y darle agua el animal ya está suficientemente atendido. Nos encontramos casos con los que en Huellas Salvadas también nos echó un cable con este tema. Un hombre que tenía cinco mastines, los tenía en una situación sanitaria que evidenciaba que se encontraban enfermos, él no pudo hacerse cargo a nivel económico de, del cuidado de los animales y al final también ofrecemos otra posibilidad, no siempre, no siempre vamos a buscar el delito, la cesión de los animales. Si tú no puedes cuidarlos, haces una cesión y una asociación siempre se hará cargo. En este caso, la asociación Huellas Salvadas eh, se quedó con dos de los mastines que cedió la persona y los otros tres, Guayas Salvadas, fue a su finca y las primeras atenciones sanitarias las cubrió. Entonces, buscamos un poco el, el bienestar animal, a fin de cuentas. Pero hay que entender que, que no todo el mundo entiende el concepto de tener un, un perro o un animal como un miembro más de la familia. Pues desde aquí, desde aquí hay que también concienciar. Yo os agradezco la oportunidad que nos habéis dado para hablar precisamente de la protección del bienestar animal, que por cierto, en el acto en donde se os condecoró, se presentó la nueva ley de bienestar animal ¿Qué tenemos que advertir a la ciudadanía? Que a partir de ahora eh, hay que llevar eh, cierto cuidado en, en cómo tratar a las mascotas porque eso conlleva sanciones, multas e incluso castigo penal. Sí, bueno, la nueva ley, allí lo que se presentó fue, dijésemos, el proyecto de ley. la nueva ley aún le quedará un año más o menos en entrar en vigor. Le quedan muchos trámites uh -huh. parlamentarios. Pero sí que hacían hincapié en, en el tema de, por ejemplo, la cría, que la cría, en la cría legal. Porque uh -huh. hoy en día cualquier persona te coge cuatro perros con cruz, con un buen pedigree y te, te monta y, se, y los vende. Y los vende por internet. Esto, eso se quiere erradicar hasta llegar al nivel cero, o sea, tolerancia cero. El tema de cierta formación a la hora de tener qué tipo de animales, eliminan la, la lista de animales peligrosos, por ejemplo. Dejan de haber animales peligrosos. Es, se parte de es un poco ellos parten de la base de del cómo cómo sea el animal en sí, cada animal es de una manera y no porque no porque directamente venga una raza potencialmente peligrosa, tiene que ser un animal potencialmente peligroso. El sacrificio cero también parten de que no tiene, tiene que haber sacrificio cero Y, claro. y muchos asuntos, muchas novedades que veremos cómo se aprueba y cómo se debate claro. en la ley. Sí, porque a nivel de legislación hay muchos asuntos que en estos momentos la normativa en el Che es la que hay. El abandono, el maltrato se castiga con penas Exacto. administrativas o penas eh, que van por el juzgado, que pueden ser mucho más severas como este caso del sí. caso Ragnar y otras simplemente son sanciones administrativas. Raúl Armando Sogor, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y por proteger a los animales de este municipio. Y sobre todo felicidades por, esa, por ese premio, que es el Premio Reconocimiento a la Labor Policial. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Pasan seis minutos de las diez de la mañana, y antes de iniciar esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa comenzó haciendo un balance de la fiesta del Camp Delch de que se llevó a cabo este fin de semana en el Paseo de la Estación. ...y que ah, pues se cerró... ...además de con ese chaparrón... ...esa lluvia del domingo por la tarde... ...se cerró con una asistencia... ...de 21.000 personas... ...es un dato importante... ...lo que pone de manifiesto... ...el gran interés de muchos ciudadanos... ...por lo que se cultiva en nuestras pedanías... ...por sus tradiciones... ...y también por su cultura... ...y después hemos seguido... ...pues hablando con los dos agentes... ...de la policía local... ...que consiguieron pues dar con el responsable de la muerte de ese mastín Ragnar... ...el caso Ragnar que ha supuesto para esta ciudad despertar conciencias... ...contra el maltrato animal y que ha supuesto para la policía local una condecoración... ...y ahora ya cuando llegamos a las 10 y siete minutos de la mañana... ...vamos a hablar de esa derrota, lamentablemente de la derrota del Elche contra el radio vallecano y lo vamos a hacer pues eh, con la tertulia que recuperamos la tertulia deportiva que recuperamos eh, hoy lunes y lo vamos a hacer con Paco Gómez y José Antonio González pero eso será en cuestión de segundos no se va vale. 101.4 TeleElch Radio marca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 Bien, pues ya estamos, una vez ajustadas las cámaras de nuestro estudio de Teleelch en Radio Marca, ya tenemos con nosotros, lo pueden ustedes ver si nos siguen a través de la señal de Teleelch a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola Ros, buenos días. Y a José Antonio González, muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Bien, estáis en nuestro estudio de Teleelch en Radio Marca. Estáis también eh, enfocados. Uh -huh. ¿Y cómo está Leche? El Porque está, está desenfocado. Está, está desenfocado. <risa> está desenfocado. <risa> No, ha salido a... mal en la foto, ¿eh? Ha vamos mal. A, ver. Ven, a ver, una derrota, eh, ¿qué pasó con el Elche? ¿Por qué Escriba no aprovechó que tuvieron a, al delantero Falcao eh, en el banquillo? ¿Por qué no, no se aprovechó circunstancias? Es verdad que se jugaba en casa del rival, sí. pero había circunstancias que podíamos haber ganado y además en la primera parte lo hizo bien en, en con ese con sí. ese primer tanto que puso el marcador 1-0. Pero sí, 1 a favor del Elche. A ver, Falcao no jugó como tampoco jugaron los internacionales del Elche porque venían cansados y los dos entrenadores, tanto Iraola en el Rayo como Escriba en el Elche, decidieron que lo mejor era darles descanso. En ese sentido ahí salíamos un poco empatados, yo diría perjudicados, porque en el Elche son más importantes Rocco y Mojica. Que Falcao que no es titular en el Rayo, pero sí lo son Rocco y Mojica que no jugaron por el mismo motivo, por el cansancio de sus selecciones. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el Rayo fue superior, de punta a punta. Eh, fue más incisivo, más intenso, eh, arriesgó más, tuvo más fútbol. A ver, no es por casualidad que el Rayo es el mejor local de primera división. Ha ganado los cuatro partidos disputados. Es una auténtica apisonadora, por no utilizar el símil, de que es un Rayo. En su propio estadio. Es un equipo vertical. Al Elche nunca le habían hecho tanto daño en una misma banda en, todo el part en, en todos los partidos que ha jugado y ha jugado ya contra Atlético de Madrid, Sevilla, en fin, equipos grandes. El rayo pulverizó por la banda izquierda de su ataque, la derecha de la defensa del Elche a... A Piatti y sobre todo a Palacios, que lo pasaron francamente mal, y tiró hasta 16 o 17 centros buenos de, de, de ocasiones. ¿no? Lo pasó mal, sin embargo, hizo lo más difícil, que fue adelantarse en el marcador con ese gran gol de Lucas Boyer, que es un futbolista diferencial, que cuando está en el equipo, el equipo lo nota. Se fabricó el solito un gran gol, su primer gol esta temporada, porque no olvidemos que hasta un mes lesionado. ...y es un jugador capital ahora mismo en, en la entidad blanquiverde. Pero eh, siguió sufriendo el Elche... ...la primera parte es cierto que tuvo oportunidades para ambas escuadras... ...para incluso el Elche haber conseguido eh, más goles... ...empató a los 13 minutos después del gol de Lucas Bollé... Eh, ...el Rayo Vallecano por mediación de Mario Hernández... ...y el Elche tuvo 1-2 para el 1-2... ...y el Rayo tuvo 1-2 para el 2-1. Primera parte un poquito más igualada aunque el Rayo mejor... ...pero es que en la segunda parte no hubo color... ...en la segunda parte el Rayo salió otra vez como un vendaval, llegó el gol de Enteca, el jugador senegalés, y el Elche tuvo muy poquita capacidad de reacción, y eso que es que hizo cambios de 3 en 3 y luego de 2 en 2, para intentar cambiar la dinámica del equipo. Es cierto que en el minuto 97, en la última jugada, Lucas Pérez tiene el empate a 2, lo tuvo un remate que no le pegó del todo bien y salió rozando el palo, Ryan. pudo empatar, es cierto, en esa última jugada, Pero si miramos en el cómputo general, yo creo que el rayo es justo vencedor porque hizo las cosas mejor. Eh, Por cómo ha resumido Paco el partido, José Antonio, ¿hubo nervios? ¿Sufristeis? ¿La afición sufrió? Hombre, sufrimos bastante porque luego decía Escribá, después eh, en rueda de prensa, que, que vio en algunos momentos el partido controlado, que no sucedía nada en ninguna de las dos áreas, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que el rayo, como ha explicado Paco, fue. ...una apisonadora, sobre todo por esa banda zurda... ...aprovechando las debilidades y las concesiones... ...de Liebelton Palacios, que seguramente no tenía toda la culpa él... ...porque necesitaba ayudas... ...pero es verdad que el colombiano estuvo superado durante todo el partido... ...y en general, pues en mal día en la oficina para los ilicitanos... ...muy pocas cosas positivas a, desca a destacar... ...pues el regreso de Pedro Vigas en defensa... ...después de superar una lesión de rodilla... La verdad que estuvo bastante bien el Balear, aunque quizás en el primer gol, en el empate del Rayo Vallecano, pudo hacer algo más, aunque ahí le doy más eh, pues, eh, responsabilidad en ese tanto local. A José Masánchez, que es el que el que al que le gana en la espalda, ¿no? en ese en ese remate de cabeza, y después Lucas Boye, que fue el que tiró del carro durante todo el partido. Pero es que derrota justa en un campo, eso sí, muy complicado, y aunque nos duela a día de hoy, a pesar de que el Rayo es un equipo recién ascendido, está en una dinámica ganadora. Hoy por hoy eh, está mejor que el Elche. Y luego ya podemos entrar a debatir eh, también en el planteamiento de partido de Fran Escriba, que la verdad es que fue sorprendente porque viniendo de un, una semana de parón de descanso el técnico valenciano apostó por varios cambios en el once titular respecto a la jornada anterior que había sido un buen partido contra el Celta de Vigo en casa con, con victoria en el Martínez Valero, hasta seis cambios, la verdad es que esas variaciones en el once titular no surtieron efecto, eh, jugadores eh, que estaban llamados a ser importantes, no, no, no, no. tuvieron ese papel destacado, Gumbau en el centro del campo, eh, después en la banda Pablo Piatti tampoco tuvo prácticamente participación, eh, si a eso le añadimos a que, bueno, Darío Benedetto prácticamente no tocó la pelota y en una ocasión que tuvo no, no consiguió ni, ni acertar a conectar el disparo, eh, la verdad es que en líneas generales fue un muy mal partido del Elche, derrota justa, Y, y quizás lo más positivo también sea que a pesar de hacer ese mal partido, al final el equipo licitano incluso tuvo, tuvo opciones para empatar a última hora, no pero luego ya. decía Escriba que se había abusado mucho del, del balón directo, pero es que con sus cambios eh, prácticamente eh, le estaba diciendo al equipo que hiciese eso, que buscasen eh, vale. centros ¿Y, y, que, ¿Y después de esta derrota ¿con qué etiqueta se queda el Elche? Porque hasta ahora sí. siempre había sido un rival que se le ten, tenía mucho miedo precisamente por su versatilidad porque acaba de decir José Antonio, todo, todos los recambios que tiene Escribá uh -huh. para cambiar un partido. Hay muchos delanteros, muchos defensas. Bueno, no sé, eh, ¿con qué etiqueta, qué etiqueta le ponéis vosotros ahora al Elche como rival? ¿Como rival? Sí, bueno, bueno eh, no. al Elche, eh, el a equipo ver. del Elche. Sigue siendo, ¿Va a seguir siendo el mismo? ¿Escribá va uh -huh. a seguir planteando los partidos como eh no, si es que ha cada... planteado? Si es que cada, plan... si o... es... cada planteamiento es diferente, ese es el problema. O que, sea, no no que, tenemos un que patrón. Yo... No, es que, a ver, lo que yo creo es que cuando un equipo viene de una victoria y lo hace bien, hay que tocarlo bien poco. Entonces, yo no entendí ayer la alineación porque hace seis cambios. Puedo entender y entiendo que dé de descanso a los internacionales como Mojica y Rocco porque venían de estar dos semanas con sus selecciones, viaje muy largo, en el caso de Mojica lo ha jugado todo, venía cansado, riesgo de lesión, yo eso lo puedo entender, vale, dos cambios. Pero los otros cuatro, yo no entiendo por qué quita a Guti si no está para nada cansado y mete a Gumbau que no mejora a Raúl Guti. Eh, no entiendo por qué, bueno, pues Hosan, que es un futbolista que cada vez que sale lo hace bien, eh, vuelve a estar en el banquillo. Eh, Fidel, si es que las cosas cuando funcionan hay que tocarlas poco. Eso, y mira que a mí como entrenador, Fran Escribá es un entrenador que me gusta y mucho. Pero cuando se ponen a ejercer de entrenadores y a cambiar cosas, a mí no me gusta y ayer, yo sobre todo la apuesta en el centro del campo, no me convenció luego querer cambiar el partido cuando ya vas perdiendo per o empatando. bueno, es cierto que los cambios se hacen con el empate ¿Sí? hace un triple cambio con el empate que es un cambio que en teoría está bien porque mete ahí a Lucas, Bo a Lucas Pérez, mete a Josan ¿el otro quién fue? Eh, Raúl, Guti. <risa> Raúl Guti a mí ese triple cambio me gustó pero es que no les dio tiempo a entrar al campo porque a la jugada siguiente llegó el gol de, de Enteca, el 2-1 Había tiempo para reaccionar, pero ya, bueno, pues el equipo no, no consigue. El Rayo hace una cosa muy bien, no es que el Elche no quiera, es tirar de oficio. El Rayo, en cuanto mete el 2-1, juega ese otro fútbol y ese otro fútbol es cambiar el chip. En vez de ir en tromba a buscar la portería del Elche, lo que hace es frenar, empezar a perder tiempo, vale. se contenta con el 2-1 y bueno, y le sale, le sale, bueno, o sea, eso lo hace bien. La ha sacado de quicio al... Claro, al, al que pierde, al que pierde, a escribir. bueno, pero es que eso es legal, es que eso es legal. El ¿No otro... se sanciona la pérdida de, no, valor, no, no. de tiempo? Eh... Sí, sí, se dan ocho minutos, por ejemplo, ayer se dieron ocho minutos de tiempo añadido, que son muchísimos. O sea, que se compensó. Estás penalizando al equipo que pierde tiempo de manera deliberada, pero es legal le hacerlo. El árbitro tiene la potesta para dar más minutos, efectivamente, en vez de dar tres o cuatro, da ocho pero el Elche no lo puede aprovechar pues, porque está fallón en la última acción y porque el Rayo sigue defendiendo bien, sigue perdiendo tiempo, sigue defendiendo bien. En definitiva, el, para mí el problema no son los cambios que hace Escribá. para mí el problema es la alineación. Hablo del día de ayer, no hablo en global. En global el Elche sigue estando bien, o incluso mejor de lo que se podía esperar, teniendo en cuenta que todavía está ciertamente desahogado con la zona de descenso. Eso es lo que te iba a preguntar, o iba a preguntar, eh, con la victoria del Rayo, el Rayo se coloca pues, ya no, el han Rayo puesto está de, en puestos de estrategia. Champions, sí, sí, el Aero, y el leche el ¿dónde está? Pues está ahí en esa zona baja de la tabla, con un colchón de cuatro puntos ahora mismo, respecto a la zona de descenso, eh, hemos comentado también que este mes de octubre es importante porque el Elche tiene que enfrentarse ahora mismo a varios rivales directos. Por ejemplo, esta semana, el próximo sábado, reciben el Martínez Valero al Español que tiene que jugar esta noche contra el Cádiz. Ahora mismo tienen los dos equipos nueve puntos, Elche y Español. Veremos a ver qué hace el conjunto catalán esta noche, pero va a ser un partido también importante. De momento, tranquilidad respecto a la tabla clasificatoria, pero es que fíjate, ¿no? Un rival directo como es el Rayo Vallecano se ha colocado ya con 16. Y esos ya no te los quita nadie. Así que todo lo que sumes ahora puede ser, puede ser no, va a ser determinante para luego el tramo final de liga. Siendo el Rayo un rival directo, ¿qué, qué diferencia tiene con el Elche porque está en puestos de arriba, en puestos es, importantes y el Elche está. Es una buena pregunta. Eh, yo siempre pienso que eh, los equipos y en este caso los jugadores son reflejo de sus entrenadores. Andoni Iraola, el entrenador del Rayo Vallecano, es un entrenador joven, valiente, que arriesga y por eso el Rayo tiene lo que tiene. Es sexto clasificado en puestos de Europa League. Tiene en plantilla el mismo presupuesto que el Elche. Bueno, miento, 300.000 euros más. El Elche tiene 41.500.000 y el Rayo 41.800.000. O sea, prácticamente el mismo dinero. ¿Por qué el Rayo está arriba? Yo creo que por el planteamiento que tiene Iraola de ver el fútbol. No estoy diciendo que escriba... Tengo un planteamiento defensivo o masticatero, no, lo que digo es que Iraola, eh, otro entrenador con el mismo rayo, otro entrenador, eh, digamos más conservador, con el mismo rayo, con los mismos jugadores, estoy seguro que llevaría la mitad de puntos, entonces yo creo que el fútbol premia a los valientes y en este caso Iraola lo es, el año pasado cogió, debutó hace dos años con el Mirandés, en segundo lo puso arriba, el año pasado lo ficha al rayo, lo asciende, este año... Un equipo recién ascendido está sexto. ¿Eso es casualidad? ¡Qué barbaridad! No es claro. casualidad. Es claro. la filosofía que tiene el entrenador. Que vendrán back, época de vaca flaca, sí, pero ya las quisiera yo con los 16 puntos que tiene el Rayo Vallecano. Y tanto. Pero el Rayo, entonces, claro, eh, todo fue mérito del entrenador, porque la primera parte no fue igual que la segunda parte. Eh, en el cómputo general, la primera parte, digamos, que estuvo más igualada, porque el Elche es cierto que tuvo el gol ...y dos o tres ocasiones más... ...el Rayo tuvo el gol y tres ocasiones más... ...estuvo más equilibrada... ...en la segunda el Rayo fue superior... entonces ...entiendo que el, el Rayo es el equipo de casa... ...el equipo que no tiene nada que perder... ...porque va muy bien en la clasificación... ...y ve el descenso allá abajo... ...en casa ganó tres partidos de tres... ...y por qué no voy a arriesgar... ...yo arriesgo, si me sale bien por qué no voy a arriesgar... ...si es mi modus operandi, si es mi filosofía... ...pues fenomenal... ...lo que pasa es que el che nunca supo adaptarse al partido... Y creo que nunca supo leer ese ritmo de partido que eso le impuso el Rayo. Eso es lo que os iba a preguntar. Aquí no parece que haya perdido el Elche, sino que haya sido un encuentro entre entrenadores. Han ganado no, ellos. No, ha perdido eh, el Elche. Ron. Ya, es pero que... Eh, creo que titulasteis, habéis titulado la noticia de que eh, Escribá, entre comillas, dice no hemos sabido leer el partido. Sí, pero no, eso es una eh, explicación... Ha su mea culpa, porque ¿eh? Porque la verdad es que también... Es bastante malo que el Elche ya perdiendo con 2-1 y pese a los cambios que se hicieron y, y los jugadores de ataque que salieron, es que el equipo licitano prácticamente eh, ni siquiera por empuje acabó teniendo oportunidades más allá de ese disparo de Omar Mascarelli, el remate de de Lucas Pérez, pero es tratar de darle una explicación a esos últimos 15 minutos en los que Leche el estaba obligado a proponer, a dar un paso al frente y sin embargo pues apenas encontró ocasiones de, de peligro, estaba resignado Fran Escriba porque intentaba explicar eso, ¿no? que muchas veces el entrenador sí está leyendo bien el partido desde la banda, pero comunicárselo a los jugadores y aunque se lo hagas llegar pues la propia tensión del partido eh, te hace que, que sea complicado corregir ese tipo de errores que, que se veían evidentes desde fuera. Y al final una curiosidad que tengo. Al final, ¿a qué hora fue el partido? A las dos. O sea, que se castigó a la afición también del Rayo. Mm, sí <risa> bueno eh... la del Elche. Pero es que no hay que entenderlo pero... como un castigo. Aquí mandan las televisiones, que son las que pagan el 90% de los presupuestos de los clubes y los clubes dicen lo que tú digas. Eh, pues yo entiendo que eso mm. es castigar a la afición. Bueno, tú llámalo como quieras. Pero... A las dos de la tarde, ¿quién va a un estadio de fútbol pero... a ver un partido? Pero si a ti quien te da de comer quien te da de comer y te paga el 90% de tu sueldo, te dice, mmm, tu horario de trabajo es este. Y tú dirás, bueno, me fastidia, pero tengo que hacerlo, ¿no? Pues yeah. esto es lo mismo, pero aquí el mandan público, las televisiones. Hombre, caos, para el público que, es una que, faena. Que, que se tengan en cuenta... Que se rechacen esos horarios, por mucho que manden las da televisiones. Da igual, aunque tú aunque hagas una manifestación, <risa> la televisión le pasa por el forro sí. la, lo que tú, las protestas que tú le hagas. Vamos, pues no, no debería ser Ya, ¿sí? claro que no, eh, pero esto, es un, es, esto, esto Ross, es un negocio. Antiguamente, Ross, era un de... deporte. Hoy en día es un negocio puro y duro, donde aquí lo que vale es sacar dinero y se olvidan del corazoncito de las personas y de los aficionados. Antiguamente, con las cuotas de abonado, el club se, eh, vivía de los abonos, el 90% era lo que sacaba de los abonos, ¿no? cuando no existía la televisión. Ahora son las televisiones. Ahora son las televisiones en las que con el 90%, él se cobra 45 millones, de, de un presupuesto de 50, 45 millones son de las televisiones. No, y la televisión la manda, pero manda en todo. Dice, y ahora va a salir este jugador, y ahora este, y los demás, los medios de comunicación, vamos a rebufo de lo que dice la tele. Si la tele dice, tú no entras por aquí, nosotros no entramos por ahí, Es penoso, es lamentable, sobre todo de cara a los aficionados, también para nosotros, pero es lo que hay, la televisión manda. Eh, ¿Cuántos abonos ahora que has hablado de abonados, cuántos abonados tiene ya el Elche? Pues eh, se cerraba mañana la, esta fase reiniciada donde se pueden comprar abonos abajo. Ha funcionado bien. Ha funcionado muy bien, estábamos superados los 13.000, ¿Ah? eh, pero vamos, yo creo que entre hoy y mañana eh, yo creo que podemos llegar a los 15.000. Me da la sensación porque había mucha demanda de los abonos de la gente que quería abonarse en la parte de abajo, que desde antes del comienzo de la liga no se podía por las restricciones. Y vimos la semana pasada durante todas las mañanas colas, o sea que va, va bien. ¿Y a los abonados eh, se les sigue haciendo un descuento en cada partido? Eh, sí, si hay un pequeño descuento por los partidos que se han perdido. Uh -huh. es decir, por los que ya se han jugado y el del Sevilla, el del Atleti, el del Levante y el del Celta, esos cuatro partidos uh -huh. y hay un pequeño descuento proporcional en cada, una de la, en cada uno de los sectores el, el, el sector más digamos para adulto ¿eh? hay varias: adulto, jubilado, infantil juvenil, pero el adulto, el normal ese desde 140 a 150 euros, la grada llueve es el más barato y luego están los 450 de tribuna cubierta y ahí se descuentan proporcionalmente, creo que son 50 euros de los cuatro partidos que ya se han disputado y no se pueden ver. Bien, pues el próximo rival, José Antonio, es el español. Eh, el español ¿a qué hora? de Barcelona. ¿A qué hora? Aquí en el estadio. El sábado a las seis y media. Bien. Era un partido que estaba previsto para domingo a las dos, lo cambió la liga, así que sábado a las seis y media y imaginamos que ahí habrá mejor entrada que en el resto de partidos de casa, sobre todo por lo que comentaba Paco, esos más de 13.000 abonados que tiene ya el Elche. Contra el español, escriba, eh, ha dicho algo, dijo en la rueda de prensa de que no supo leer el, uh -huh. el partido. Supongo que estaría muy enfadado también por la actitud de los jugadores del Rayo perdiendo mm. tiempo. Bueno, pero oh. eso él lo entiende. Eso es parte <risa> del fútbol y, y eso te lo tragas cuando te toca a ti. Y el Elche lo hace por el día del Celta, por ejemplo, pues en los últimos minutos también lo hizo para que el Celta no marcara el gol del empate. Eso es habitual. ¿eh? Por eso no te puedes enfadar. Te puede molestar, pero no te puedes sentar mal porque unas veces lo haces tú y otras veces te lo hace. Y, y ahora el Elche en punta eh, es la tertulia uh -huh. aquí, en Elche en Radio Marca. A la 1 y 20. Y en A Todo, en a todo Gol hoy, ¿qué tienes? No, pues hoy, aparte de repasar como siempre todas las mejores jugadas y escuchar a los protagonistas, tendremos a Lucas Bolle, que será nuestro invitado hoy, el, el argentino, que sin duda yo creo que ahora mismo el mejor jugador que tiene la plantilla. Lucas Boyé, que como Mojica están en el escaparate, mmm, uh -huh. yo me huelo que en el mercado... ...invernal va a haber ofertas por ellos... ...y es que Lucas Boyes es un futbolista que tiene... ...aspiraciones altas por su manera de jugar... ...es un magnífico jugador... ...ayer lo demostró... ...él soportó el peso de todo el ataque blanquiverde... ...marcó un gran gol y bueno, pues esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol Un invitado sí. de honor ¿Estás de acuerdo con Paco? Sí, que sí, son los sí. más destacados Mojica y, y Lucas Goyé, no solo del partido de ayer que Mojica no jugó por lo que ha comentado. Sí, jugó en el tramo final salió ah, unos no... minutos pero poco pudo hacer el colombiano, además el público de Vallecas no paraba de pitarle por su pasado en el equipo, se ve que no salió de muy buenas maneras, pero sí, ahora mismo Lucas Goyé, y mira que ha estado parado un mes por, por una lesión muscular y, y Sin embargo, ha vuelto súper fuerte. Es ahora mismo un jugador importantísimo para Leche el igual que lo es Mojica. Y obviamente pues son futbolistas que, que pueden interesar a otros clubes porque el nivel que están demostrando es de ser magníficos jugadores. Sin olvidar a que siguen funcionando los que teníamos en segunda. Josan... Que sí, Gonzalo eh, Verdú, Gonzalo Verdú Fidel, Fidel, Edgar Badías, esos son futbolistas, aunque algunos juegan más que otros, Edgar Badía no está jugando nada, que ese sería otro debate por abrir que lo abriremos en la tertulia. Eh, Edgar Badía era un portero que daba puntos al ¿vale? Elche Club de Fútbol, mientras que Kiko Casilla es un portero que pasa muy desapercibido y que en algunos partidos como el de ayer pues tiene errores puntuales que no acaban de eh, convencer por lo menos a mí, y es un portero pues, que tiene una trayectoria amplia, ¿no? pero no es un portero salvador, no aparece el santo como aparecía Edgar Badía en muchos partidos, Y es otro de los debates que podríamos poner encima de la mesa. Supongo que le preguntáis a Escribá cada sí. vez que tenéis oportunidad, ¿no? Mm -hmm. Por Edgar Badía y por otros jugadores sí, que sí, siguen en sí. el banquillo. Sí, bueno, él, él siempre responde que es un tema de elección, ah, en este gracias. caso de gustos, que los dos eh, son grandísimos porteros, que él está confiadísimo en los dos, pero tiene que elegir a uno. Y como el tema del portero tradicionalmente no es como el de los jugadores, donde... Fíjate, ayer hizo seis cambios y seis fueron de jugadores. En el tema de la portería no se suele hacer esto. ¿Por qué? Porque si cambias al portero, al portero parece que lo estás señalando como que ha sido el culpable. ¿no? Portero, el puesto de portero es muy ingrato. ¿no? Sí. Pero está claro que debería hacérselo ver eh, Fran Escriban en el tema de la portería, desde mi punto de vista. Pues muchísimas gracias, Paco. A ti, Ross. José Antonio. Gracias. Y eh, ya saben, en eh, el en Punta retoman la tertulia. 101.4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 37 09 15 13 ¡Ay!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 R Italia 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Los Mari Alonso Son las 10 y 33 minutos de la mañana y seguimos esta ronda de noticias después de la tertulia deportiva con las noticias para este lunes 18 de octubre. Y para hablar de las noticias tenemos con nosotros a nuestra periodista Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bien, hoy es un día en el que hay mucho muchos asuntos que abordar porque este fin de semana pero lo resumimos la fireta ya hemos dicho el balance positivo sí. la gala de las bodas de oro uh -huh. también lo hemos dicho que tuvo lugar en el centro de congresos es? ¿Sí? rendiendo homenaje a 26 parejas que han cumplido sus bodas de oro y bueno sí la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso antes de nada también eh, destacarte porque si recuerdas el viernes pasado no teníamos esa actualización uh -huh. De los es que de datos incidencia. de la pandemia, todavía no había actualizado la Consejería de Sanidad, así que te digo dos datos muy rápidos. Eh, la tasa de incidencia actualmente está en 25,5 casos por cada 100.000 habitantes, ya rozando esa tasa que supuestamente marca esa nueva normalidad, después de los 14 positivos eh, uh -huh. registrados en los últimos días. Así que una buena noticia, eso sí, la, U la unidad de cuidados intensivos de los hospitales Pues sigo con cuatro personas ingresadas. Así que ligeramente sí que está subiendo esa presión hospitalaria. En la UCI, en lo que sé, pero muy ligeramente. Sí, y muy hay ligeramente. Que, hay que sumar dos fallecidos. Sí, que bueno, en la que hemos ido que destacando hemos... los últimos días de la semana. Bien. Sí. En sucesos también hemos tenido esa detención, esa articulación de ese grupo de rateros o ladrones que se dedicaban a robar, a, a realizar hurtos, a, sobre todo a los turistas extranjeros sí. en las zonas del uh -huh. aeropuerto, concretamente del aparcamiento, en la zona de llegadas. Y hay más, hay más página de sucesos abierta. Sí, pues eh, también eh, tenemos un incendio que se ha producido en, en la calle Edenia, eh, bueno, hace apenas eh, media hora, eh, un eh, incendio en un taller de aluminio, el local se encontraba en obras y, bueno, pues al cortar un hierro, una chispa saltó y hizo que prendiera el local en un edificio, ...de cuatro alturas, los vecinos quedaron confinados en sus viviendas... ...hasta la total ventilación del local... Y bueno, pues no hay que lamentar ningún herido por este suceso. Los bomberos han estado ocupados. Y hoy también hemos visto cómo la noticia nos ha llegado a la puerta de la casa, sí. porque ahí está ya la zona acotada, todo la, que es la entrada de la fachada principal de Santa María acotada, porque ya han empezado los trabajos para colocar el mosaico. Sí, bueno, esos mosaicos eh, que estaban en el arco de la plaza del ayuntamiento y que se tuvieron que retirar para esas obras de peatonalización Y bueno, pues después de más de un año, bueno, pues se van a instalar aquí en la fachada de Santa María esos mosaicos del Mistén inspirados en esa obra de Sixto Marco. Y bueno, que desde el Partido Popular, bueno, llevaban meses reclamando, bueno, pues que se decidiera una vez por todas eh, instalar estos mosaicos. Así que bueno, pues ya han comenzado esas actuaciones. Pues ya está. El mos los mosaicos que estaban almacenados eh, desde hace un año, eh, pues ahora ya eh, van a ver pronto eh, la luz de nuevo y van a estar situados en ese sitio que supongo que por consenso se habrá escogido, ya que si son mosa mosa mosaicos inspirados... En el misterio por lo mejor sitio que la fachada Y principal. de cara bueno, pues a esas representaciones que empezarán en pocos días. En, noviembre, en 29 de octubre. Uh -huh. Supongo que será cuestión de días cuando termine la instalación de los mosaicos. Eh, todo tendrá que estar a punto. Y esta semana también comienza, tenemos una rueda de prensa, porque esta semana comienza la feria internacional de los componentes para el calzado. Un escaparate, bueno, el único que hay en todo el país, es la feria Nacional y la celebración es en IFA y además abre sus puertas pues con la esperanza de que acudan los fabricantes y que puedan vender los expositores, los empresarios de los componentes, sus productos Sí, serán los días 20 y 21, este miércoles y jueves en IFA y bueno, pues de más de, bueno, casi año y medio desde esa última edición en marzo de 2020, bueno, pues vuelve esta gran feria de los componentes, bueno, pues la más destacada a nivel nacional, bueno, pues eh, esperando que poco a poco, bueno, pues se vaya retomando esa normalidad también en este sector. ¿Y qué previsiones tenemos para esta jornada de lunes, Marga? Bueno, pues eh, el, el próximo lunes ya es el pleno, el pleno del ah, mes de octubre, así comienza ya esas ruedas de prensa, bueno, pues para presentar esas mociones, en este caso el Grupo Municipal de Compromís Perelch, pero además la Edil de Cultura Marga Antoni, el director de la UNED, presentan el ciclo de Cineforum. Además, el Edil de Igualdad Mariano Valera presenta el Certamen Literario de Igualdad y como bueno, has comentado, este miércoles arranca Futur Moda y el Alcalde y la Edil de Promoción Económica pues, presentan junto a esta 46 edición. Tenemos todas estas previsiones para esta jornada del lunes. Eh, tenemos esa página de sucesos abultada, el inicio de las obras del mosaico y hay más noticias que podamos rescatar del fin de semana amarga que quieras destacar. Bueno, pues eh, destacar, bueno, el alcalde se ha reunido para explicar, bueno, esos eh, presupuestos participativos después de ese parón que ha habido, bueno, pues en 2022. Se pretenden retomar y dicen que serán de mayor cuantía, tamaño y entidad y con el objetivo de simplificar la gestión y favorecer la participación de personas que no forman parte de las asociaciones. Así que en 2022 se retoman los presupuestos participativos. Sí, es una de las declaraciones que hemos puesto al principio. El alcalde quiere, bueno, ya se había anunciado que se iban a retomar los presupuestos, pero lo que sí que ha dicho es que se va a, o ha dejado ver que quieren incrementar la inversión para los proyectos que salgan de esos presupuestos participativos. Sí, lo que ha destacado es que en este primer año se centrará sobre todo, como quieren que sean de mayor envergadura, envergadura pues que se centren en la redacción de proyectos en este primer año. Y la presencialidad de las reuniones de las juntas Nacionales uh -huh. y de los consejos sociales en aras pues, a seguir fomentando esa participación ciudadana. Uh -huh. Ya tenemos pleno el lunes, eso significa que va a haber también muchas comisiones de pleno a lo largo de la semana, con sí. lo que se hablarán de muchos asuntos y no sé qué tema principal es el que le toca para el pleno de octubre. Veremos, veremos qué lleva. Ha pasado en el muy rápido de desde el mes de octubre. Desde luego. Desde luego no Parece me que creer. fue ayer el pleno de, eh, de, septiembre. de septiembre. Aún estábamos nosotros... El, la última eh, entrevista eh, fue con el portavoz del Partido Popular Pablo Ruiz, el pasado viernes hablando de, de ese pleno maratoniano espero pues que el de sí, el, esperemos que sea al menos un poquito más corto no duiré tanto Muchas gracias, Marga. A ti Ros. Hasta luego. Hasta seguiremos, luego. seguiremos hablando de más noticias después de esta ronda, porque tenemos eh, esperando al presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur para hablarnos de unas obras que ellos han denunciado ante Consellería en el Parque de los Carrizales. Ahora cerramos la ronda con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en en Radio Marca con Vicente Bordonado.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 Bueno, buen día, comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica ayer por la mañana nos cruzaba un sistema frontal de origen atlántico nos dejaba cuatro gotes mal contades, pero por la tarde algunos chaparrones muy localizados, postfrontales nos dejaban precipitaciones de hasta 11 litros metro cuadrado en el barrio del Pla aquí en el centro de la ciudad en la estación meteorológica de Telaest tan solo 3 litros, en Altavix 4, en buena parte del territorio nos superábamos 1-2 litros metro cuadrado. Para esta mañana ambiente soleado Después de una madrugada Con cielos despejados y temperaturas Nocturnas que en buena parte del Territorio no han bajado de los 15 16 grados, aquí en la ciudad Una mínima de 17 Eso sí, veremos algún intervalo Puntual de nubosidad de tipo alto Viento en calma, por la tarde Nubes de tipo bajo, también Nubes de tipo alto, se activará El viento flojo de sureste Y las temperaturas similares a las De ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 24 grados en buena parte del territorio no vamos a superar los 24 25 grados. Mañana martes alternancia de nubes y claros viento flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos eh, máximas que van a rondar los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Miércoles, jueves eh, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubos sobre todo de tipo alto. El miércoles alcanzaremos los 24 grados. El jueves con viento de poniente las temperaturas se dispararán por lo menos hasta los 27 grados. Y a partir del viernes mayor aporte de nubosidad, entrada de viento de componente marítima, temperaturas que bajarán por lo menos hasta los 23 grados. Ojo porque para la semana que viene ya esperamos precipitaciones. El tiempo 1 .1> en TeleX Radio Marca Tele con Vicente Bordonato Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch de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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al último cuarto de hora del programa La Glorita... ...son las 10 y 45 minutos y vamos a hablar ahora de eh, Carrizales... ...porque la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...ha denunciado ante la Consellería de Medio Ambiente... ...la transformación de 80 hectáreas de regadío tradicional... ...a riego por goteo en los Carrizales... Para esta asociación, este cambio ha supuesto un daño irreparable, dicen, en una de las zonas mejor conservadas de este espacio natural, los carrizales. Pues bien, para hablar de esta denuncia, tenemos con nosotros al presidente de ASA, Sergio Arroyo. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Rosmaría. ¿Por qué es un daño irreparable cambiar riego tradicional por riego por goteo en carrizales? Bueno, lo irreparable es más que nada el daño al, al paisaje que se ha producido con estas obras de transformación agraria, en el sentido de derribar las antiguas casas de aperos que había en la zona, derribar los árboles monumentales que eran grandes eucaliptos aislados que estaban en los caminos, las, los escorredores, todo las... un paisaje ha sido, ha sido alterado ha sido convertido en un paisaje diverso, un mosaico de... De, de cultivos con con lindes con escorredores y, y bueno ha sido convertido en una planicie en la que se han enterrado kilómetros de, de tuberías de plástico y se ha construido una balsa de riego eh, levantando como cerca de cuatro metros de de altura de la rasante del terreno alterando lo que es la geomorfología de la zona húmeda, que precisamente es una de las cosas que nosotros denunciamos. Nosotros nos acogemos a la, o lo que hemos denunciado ha sido la, la, la infracción de, de varios artículos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del sur de Alicante. Esta legislación es la legislación, digamos, que ordena ...o regula las actividades que se pueden hacer en los perímetros de protección... ...las zonas perimetrales de protección de los tres parques naturales del sur de Alicante... ...la Salina okay. de Santa Pola, eh, el Hondo y la, la Mata Torrevieja... ...en este caso es la zona de, zona de Carrizales, que como, uh -huh. como sabéis sí es zona perimetral, ...pero vamos, aparte eh, Carrizales está catalogado como, eh, como zona húmeda... ...está en el catálogo de zonas húmedas y uh -huh. luego aparte recordemos que hace menos de un año, o, o más de un año, porque pasa el tiempo ya muy rápido, se incluyó como zona de especial de protección para las aves. Eh, uno de los valores importantes que tiene Carrizales y, y por extensión la huerta tradicional es precisamente el, el riego el riego a manta, que mantiene una humedad en la tierra y, y mantiene unas estructuras tradicionales que se han visto comprobado que favorecen la biodiversidad y que su Ecosistema agrario que tiene, ya no solo desde el punto de vista ambiental, Mario, es desde un punto de vista cultural e histórico. Estamos hablando de sistemas de ríos que se llevan utilizando. Eh, ya, pero cerca de Sergio, mil años. Eh, ya. Eh, eh, hemos escuchado desde el propio gobierno que hay, el río Amante tiene que desaparecer, que aquí hay que modernizar los regadíos, que hay que ahorrar mm. la última gota. Eh, lo que hay, pasa que, es que, que eso... no es. Eh, eh, Pero te explico, Remari, el el regadío, el regadío tradicional es un regadío completamente eficiente, porque se riega a manta, y, y, y te digo, por ejemplo, el agua con la que se riega en Carrizales, el agua que llega a Carrizales, son los sobrantes de los sobrantes de los sobrantes. O sea, digamos que es la cola de, del agua que se detractó del río en Orihuela y, en, y, y por la acequia mayor de Cayosa, y ese mismo agua ha regado puede haber regado hasta 8 o 10 campos diferentes. O sea, la eficiencia del, del, del río manta en ningún momento está puesta, puesta en cuestión. Y luego, y, y, y luego otro, otra cuestión que, que es muy importante desde un punto de vista ambiental, aparte de lo que te he comentado desde un punto de vista histórico y cultural, de una cultura del manejo del agua, es que toda la red de azarves, eh, no, no me refiero ya solo a Carrizales, uh -huh. sino a la red de azarbes de la, de la huerta tradicional, las principales azarves de la huerta tradicional son los que nutren de agua al Parque Natural del Hondo. El, Hondo, el, el agua del río, eh, digamos que el caudal ecológico que llega a la provincia de Alicante no es ni la cuarta parte de lo que llega a cualquiera de los azarves principales. Y prácticamente la mayor parte del agua que se eleva a los embalses de riego de levante en el Parque Natural de Londo son mm, aguas de retorno de, de, de riego de los principales azares. Uh -huh. Si acabamos con la, con la huerta tradicional acabamos con las zonas húmedas las zonas húmedas que en el sur de Alicante que no dependen de la, del agua de mar como son las salinas en este caso en nuestra zona en el Valvinalopó, las salinas de Santa Pola zonas del parque natural de las salinas de Santa Pola y en, y en la Vega Baja, en la mata Torre Vieja el resto, el hondo muchas zonas del interior de ...del propio Parque Natural de la Sabina de Santa Polar. eso se, ...se inundan esas, vale. esas zonas húmedas... ...se mantienen con agua de, de retornos de riego de los azarbes. Bien, pues estás justificando... ...por qué lo habéis denunciado ante la Consellería... ...esto ya se ha hecho... Eh, ...¿se puede revertir? No. ¿Qué, ¿Qué habéis pedido a la Consellería? Escul sí, bueno, sí, bueno <risa> hemos pedido concretamente... ...que lo que sí se puede revertir... ...es que... que que no les autoricen a hacer esa balsa de riego que es completamente ilegal. Pero está hecha ya, Hecho ¿no? Para... Está hecha. Sí. Y, y entonces, esto, ¿qué, para... ¿qué pedís? Para... ¿Que, se, ¿Que se derribe? Pues que, ser, hombre, que se restituya eh, los terrenos a su... ...a su estado original, evidentemente... ...y, y luego esto es un problema, Rubén ...porque esta gente no es un pequeño agricultor... ...los que han venido aquí, esta, estas tierras... ...han comprado a varios, a varios propietarios de Carrizales... ...una gran empresa procedente del campo de Cartagena... ...una empresa que ahora les están cerrando los puestos ilegales... ...y están buscando zonas de regadío alternativas... ...para hacer un tipo de eh, agricultura industrial... ...y que bueno, eh, que en, en el... Eh, en el entorno del mar menor, ya hemos visto los, los resultados que ha tenido. Abrir la puerta a, a estas grandes empresas que tienen muchos recursos y pocos escrúpulos es dar la sentencia de muerte a la huerta tradicional. ¿Sabe? Eso nosotros saber, ¿eh? se lo eh, ¿Tenéis pruebas de que es una empresa de Cartagena las que han comprado estos terrenos estas Sí, es una, 80... con, es, una, es, una, sí es una empresa conocida de allí del campo de Cartagena. Y es el principio. Ellos están huyendo de allí porque les están cerrando los pozos. Pozos, pozos ilegales y desaladoras ilegales que han ah. llevado a la, a, al, al, al colapso ambiental al, al Mar Menor. Y bueno, pues no no sé, que... Aparte de todo, de lo que a nosotros nos puede aparecer desde un punto de vista del impacto ambiental que lo tiene, del atentado cultural e histórico a lo que es el mantenimiento de la huerta tradicional, que lo es. Aparte de todo, ha incumplido la legislación, que eso es lo que denunciamos. Es denunciado y, y, y es evidente. Es evidente. Ha, cumplido, ha incumplido cerca de tres artículos diferentes en relación a la protección de la estructura geomorfológica de las zonas húmedas, del, del, del, del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y otro articulado referente a la protección del paisaje. Eh, ¿Supongo que estas obras eh, ¿tendrán, licencia? Eh, tendrán licencia? Pues, pues, pues, no, pues no, no pueden sabéis. tener licencia vamos yo presumo que no pueden tener licencia porque incumplen la legislación entonces difícilmente pueden autorizar una una bueno ya lo hemos visto pero otro caso estoy hablando en teoría evidentemente en teoría no deberían No deberían tener, y, y sabiendo cómo funciona esta gente, pues evidente que ni se habrán molestado en solicitar una, que seguramente la consejera se la tendría que haber denegado. De todas maneras, bueno, veremos pues, la contestación si nos contestan. Eso es lo que estaremos pendientes de la respuesta de la Administración Pública ante lo que ha sucedido en Carrizales, o lo que está sucediendo en Carrizales. Gracias por seguir vigilando nuestros parajes naturales, Sergio Arroyo, presidente de ASA. Gracias. Gracias a vosotros, Rosmarín. saludos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 Pues hemos llegado ya al final del programa. La glorieta, quedan apenas cuatro minutos para que Rosa Lucas venga y esté con todos ustedes, con la audiencia de Telelch en Radio Marca, para hacer su programa entre amigos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos después de haberles acercado el balance de la fileta del Candelch, de también la labor policial que se realiza desde la policía local contra los. Eh, Las personas que maltratan o abandonan a los animales en este municipio, hemos hablado con los dos agentes premiados, el oficial Raúl eh, Fernández y eh, el agente Armando Sogor, de la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente, premiados por el Ministerio de Derechos Sociales por la investigación realizada en el caso Ragnar la muerte de un Mastín que conmocionó a la opinión pública y que ha supuesto despertar conciencias en Elche en favor de los animales. Y hemos continuado pues, con la textura deportiva, analizando la derrota del Elche contra el Rayo y hemos terminado con esa denuncia después de la ronda de noticias, con la denuncia llevada a cabo ante la Consejería del Medio Ambiente por la Asociación de Amigos de los Humedades del Sur, ASA, ...contra esa empresa de Cartagena... ...que ha realizado una transformación... ...del regadío tradicional... ...80 hectáreas de regadío tradicional... ...por riego, por goteo... ...cambiando totalmente el paisaje... ...en el paraje natural de Carrizales... ...para los ecologistas es un daño irreparable... ...y piden a la Consejería la reversión... ...que no se construya esa balsa de riego... ...y que se restituya... ...ese riego tradicional... ...el río Gamanta... ...en la zona de Carrizales... ...el perímetro de una zona húmeda... ...protegida... ...además eh, dentro del perímetro... ...del área de influencia... ...del Parque Natural del Londo. ...estos han sido los contenidos... ...del programa Lablo... ...ahorita y nosotros nos vamos ahora... ...con la música de un cantante ilicitano... ...Miguel Campello... ...quien ha aprovechado este 2021... ...para sacar nuevo álbum... ...con todos mis respetos... ...ha versionado... Las canciones que le marcaron a él durante la infancia y adolescencia. Canciones que para él son imprescindibles para entender la vida. Pues con su Yo soy rebelde, su interpretación, su versión de Miguel Campello, ponemos el punto final a la glorieta. Volvemos mañana martes, 19 de octubre.